con Bárbara García, una compañera, digo porque es periodista, pero también hija de una desaparecida y sobreviviente, o digo mal, Bárbara. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por darnos voz y por ocuparte. No, no te confundiste, eh, fue así, fue así. Fácil, fácil, fácil. Bárbara, tenías nueve años, el día que secuestraron a tu mamá fuiste, fuiste testigo y también este fuiste parte de, el, del del momento de la lectura de las condenas, tres sentencias, tres perpetuas. Y es un momento que llega después de una inmensidad de años, Bárbara. Eh, digo sí, porque contanos, por favor, cómo fue este proceso, si lo podés... Y, mira, en el, año, en el año 2010, creo, 2012, no recuerdo bien, creo que 2012 nos presentamos por primera vez ante el juzgado de, de, de, de, del juez Rafecas, porque eh, gracias a... Néstor había sacado, en, no me acuerdo en qué año, creo que por... por bueno, no me acuerdo el año, eh, como una, un pedido a todos aquellos ex-colimbas que habían participado en la dictadura militar, que se acerquen, que se animen a los organismos de derechos humanos y que cuenten si fueron partícipes o vieron algo. Gracias a que un exconscripto, en este caso Hugo Travi, hizo contacto con Pablo Yonto, se pudo armar lo que se llamó la causa La imprenta San Andrés, eh, en donde eh, tenía que ver, después de un armado, pero te digo, impresionante, como un rompecabezas que fueron armando Pablo Llonto con Colombardi y Diana Cruces, eh, bueno, se dio lo que fue la masacre de la imprenta San Andrés, donde tenían el grupo de tareas del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes, la misión de desarticular todo lo que era la imprenta donde se eh, editaba, la, se emitía y se difundía la revista El Combatiente y la revista Estrella Roja. En este caso eh, los únicos que pudimos ser querellantes eh, fuimos mi hermano Camilo y yo porque mmm, eh, lo, que, lo que tenía que ver con la Estrella Roja, nosotros por el lado del combatiente, a través de... Mi madre era una de las editoras, además de ser pionera, de una de las pioneras fundadoras del gremio de Cetera, de los docentes en la zona oeste. Eh, mi madre era española, no era argentina. Eh, bueno... Eh, La, todo el resto de los familiares, que son 36, quedaron fuera de la causa porque una semana antes de que comience el juicio, eh, uno de los responsables, que es el teniente Scholaert, lo, eh, lo, lo, lo situaron en un lugar de insanía en donde no podía eh, participar del juicio. Así que imagínate lo que, lo que ya empezamos con el pie izquierdo en todo esto, Este, lo que fue para estas familias que le digan eso, intentamos por todos los recursos, porque entre ellos está el caso de la hermana de Víctor Heredia, María Cristina Cornú, que estaba embarazada, junto con su marido también, este, y hemos tratado de, de, aunque sea que este tribunal les dejara a modo reparatorio, ¿viste?, poder dar su testimonio, porque aparte, aparte o sea, tanto Sánchezini como Linares, como Morelos, también participaron de, del operativo ese. Este, es inentendible que el tribunal los haya dejado fuera y que hayan quedado fuera de la causa. Se habían estado pero... investigando, Bárbara, las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos y los homicidios contra 37 <risa> personas, pero casi Exacto. a último momento se saca de la, de la jugada bueno, las defensas y los argumentos de los represores, de los genocidas los beneficios y los privilegios de siempre, Bárbara. Eh... Sí, pero vos sabés que eso, bueno, en esta, no sé si hoy eh, o, o mañana, eh, Pablo Yonto va a pedir en carácter de urgencia que, de urgencia, que se revoque la, la prisión domiciliaria de San principalmente, eh, y de los tres imputados, pero más que nada de Sánchezini, porque, bueno, eh, quien vio el veredicto, quien vio eh, la jornada del miércoles y quien, quienes hayan visto eh, lo que fue el juicio, todo el juicio, eh, eh, destila un odio y hasta último momento, el día del veredicto, eh, el tipo destiló de un odio hacia si mi persona... Este, que le faltó decir, no sé por qué no te terminé matando guerrillera de mierda, porque más o menos fue lo que dijo, y el juez este, Ríos, eh, o oh, milagrosamente, eh, lo frenó, porque fue un juicio que, eh, por ejemplo, vos hablas con Pablo Yonto, y, y te dice, nunca me tocó vivir un juicio de lesa humanidad, de estas características, con un tribunal de estas características se nos ha faltado el respeto durante todo el juicio, o sea, eh, se nos ha dicho barbaridades, se nos ha dicho de todo. Y de hecho, eh, cuando el juez Ríos, que fue el único juez presencial, porque Jiménez Uriburu y Gorini, ambos dos implicados en la causa de Cristina Fernández de Kirchner, estuvieron de modo virtual, porque no logramos, aparte que lo recontrapedimos, que sea todo el veredicto y toda la jornada de manera presencial como corresponde. Pero es que ya fue un juicio que empezó mal parido desde el día uno. No dejaba que la retaguardia lo transmita, había que todo el tiempo moverse, pedir ayuda a los medios colegas, pedir, pedir ayuda todo el tiempo afuera, porque teníamos, era como que nos trataban como, como si fuésemos un número de expediente o como no tenían ni idea que del otro lado había víctimas. Y del otro lado había... O sea, yo me comí una denuncia. O sea, yo estoy muy feliz porque justo con este tribunal haber logrado tres perpetuas ha sido un milagro. Un y milagro. es la primera vez te iba a decir, te iba a decir, Bárbara, eh, se trata del Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad Exacto. Autónoma de Buenos Aires. Te iba a decir, Bárbara, cómo serán los crímenes que se estaban juzgando que las condenas a perpetua se transforman en verdaderos trofeos, eh, sobre todo teniendo Exacto. en cuenta lo que nos contás de lo que tuvieron que vivir, sobre todo ustedes con Camilo, que quedaron ahí, bueno, medio, no sé si separados del resto de los familiares, pero que estaban viendo cómo se juzgaba a los responsables de la muerte de... Mamá, nada más y nada menos, Bárbara, estamos con ustedes, con nuestra solidaridad antes de seguir adelante, Bárbara, por lo que han tenido que pasar, es incontable ah, verdaderamente. Eh, ahora, madre. ¿cómo juzgarías, el, o, o, o qué nota le pondrías, porque hablamos de, de cómo hicieron los, los jueces, qué nota le pondríamos a la otra parte, porque también estuvieron bastante jugadas, a ver si nos equivocamos, las fiscalas? No, las fiscales estuvieron maravillosas, las fiscales nuestras que nos tocaron, maravillosas. Ángeles Ramos, eh, Nuria Piñón y Viviana Sánchez por parte del Ministerio Público Fiscal, tres leonas, pero tres leonas que no dejaban pasar una, una, una. Y de hecho la presidenta de, del Ministerio Público Fiscal, Ángeles Ramos, estaba pobre recién operada y así todo se levantó y fue para el veredicto porque tenía hasta miedo de hacerlo en forma virtual, no, eh, por parte de los fiscales, mismo también por parte de lo que formaron las querellas, eh, Secretaría de Derechos Humanos, eh, a través de Federico Front y a, a través del CEL, Solurcade Urcade, eh, un compromiso total y absoluto y un nivel de contención y humanidad que me sacó el sombrero, pero lo que pasa es que acá hay un tema, eh, en este despliegue, como diría mi hermano, se le escapó la chaveta a este Sánchez yo desde el día, él me inició a mí un juicio eh, penal por falso testimonio. Yo hace dos años y medio que estoy con un juicio penal por falso testimonio, porque yo lo reconocí en una rueda fotográfica. Este, entonces imagínate que, que era imposible, imposible que se apara, porque yo lo reconocí y mi reconocimiento eh, yo vengo diciendo desde que, ten, desde que era niña, desde que tenía nueve años, que si a mí me ponían en la cara a quien había estado esa noche en mi casa, a quien me había pegado con un culatazo en la pierna, a quien jugaba con la vida y la muerte, si nos mataba nos dejaba vivos todo el tiempo, o sea, yo lo iba a reconocer, gracias a que el juez Rafeca eh, me dio la, la oportunidad eh, fui sometida a, a una cantidad de violoratos de, de, de con fotocopias de fotografías y, y, y fotografías con trampa y todo eso, con mis abogados presentes y con eh, abogados por parte de, la, de los genocidas y yo reconocí en tres fotos a Sánchez y no en una, en tres o sea que Fue rotundo, ahí me sometí a un juicio penal hasta pedido de prisión, he pedido a mi persona, o sea, no hay antecedentes en, en el país, por lo menos no sé si en el mundo, pero en la Argentina no hay antecedentes que un genocida le inicie una causa penal a una víctima. Eh, entonces yo me encuentro bajo el programa de testigos protegidos, eh, que no está bueno, porque estamos en democracia, porque yo no puedo vivir eh, eh, con un teléfono con botón antipánico reportándome a cada lado que voy como estoy vestida todos los días de mi vida, así hace dos años y medio. Es una locura. Entonces, después de haber escuchado cómo este hombre destiló odio hacia mi madre y hacia mi persona puntualmente antes de que el juez Ríos dé la lectura del veredicto y... A mí, el juez Rafeca ni me va a levantar del la, la, la, el, de, de, de, programa de testigos protegidos y creo que me va a poner en cualquier momento, me aparece un móvil policial en la puerta de mi casa. Este, una revitimización o sea, atrás de otra, Bárbara, la verdad es que... Una locura, o sea, yo estoy feliz, pero por otro lado digo, ¿cómo, aparte el tipo vive cerca de casa, el tipo es poderoso, el tipo no tiene ni siquiera tobillera electrónica, nunca tuvo tobillera electrónica, es un tipo de 66 años se agarró y utilizó, hizo uso y abuso de un hijo autista, la dejó a la madre de la criatura en la calle, o sea, la madre de la criatura, o sea, la ex mujer de él pidiéndome ayuda a mí, o sea, ¿viste cómo decís? Toda una locura, entonces, y yo voy a estar tranquila el día que este señor está en la cárcel, está por cual. mi familia, por está mí, cual. o sea, yo ya no tengo miedo, porque si me animé a reconocerlo, me animé a enfrentarlo, obvio que no tengo miedo, pero yo tengo una familia atrás, Y yo necesito que en este caso la justicia revoque esto, porque es una locura definitivamente Bárbara también entendemos que es un momento muy extraño porque si se quiere estás con, la, con los puños apretados con tu hermano festejando prácticamente esta reparación hacia quien en vida fuera Rocío Ángela Martínez Borbola eh, la gran militante que habrá sido pero el recuerdo directo por ser tu madre, los momentos que vivieron Bárbara y, la, y, y el camino hasta conquistar este gramo de justicia Este, la verdad es que son incontables, intestimoniables aunque te, quedare, te dejamos en nuestra agenda para hablar un poco en algún momento si se quiere de la actualidad de lo que es el poder judicial en la Argentina, porque esto que nos eh, contás en otros planetas no ocurre, no puede y en estar otro pasando. Contexto, y en otro contexto político-social de la Argentina tampoco. Eh, un poco este, charlando con Vicky Montenegro, que fue una de las pocas personas que se solidarizó con nuestra causa y se solidarizó con, se solidarizó con nosotros a nivel de organismo de derechos humanos, estoy hablando, ¿eh? Después al último momento se sumaron todos en adhesiones, ¿eh? pero en el momento que había que pelearla, Camilo y yo no participamos de ninguna órgano, no tenemos ninguna estructura atrás, no tenemos nada, caminamos solitos, ¿eh? la mano de Yonto, yo no me olvido de muchas cosas, este, tampoco soy así vengativa, pero a lo que voy es que Vicky Montenegro, que, al cual me saco el sombrero porque encontré una hermana, nos hermana una historia, eh, nos hermana una lucha, una persona súper sensible, este, me decía que realmente eh, es tanta las internas dentro de los organismos de derechos humanos que se está perdiendo la lucha de, de, de, de, de, de, de, de la búsqueda de, de... ¿Hace cuánto, hace cuánto, Mira, un ejemplo te doy, chiquitito? ¿Hace cuánto no aparece un nieto? ¿Hace cuánto no celebramos que apareció un nieto? Bueno, ¿Hace un montón? Hace mucho, sí. Entonces, no sé, es, están adormecidos. Este, yo, más o menos, cuando en su momento nos negaron entrar al tribunal, eh, nos negaban en forma presencial, nos negaban que entraran nuestras familias, nos negaban que entraban. estoy hablando del mismo miércoles, ¿eh? nos negaban que, que entraran los medios y todo, eh, armé una movida, se armó una movida, porque sola no puedo, pero con colegas, con periodistas, con gente desde el medio más chiquito hasta el medio más grandote, eh, todos se fueron sumando en esta movida para que podamos estar en forma presencial, para que la gente pueda saber lo que estaba pasando, este, movimos cielo y tierra, pero acá están adormecidos y yo salí a convocar a todo el mundo a que saliera a la calle, Bueno. No te digo casi como el 2 por 1 pero que, loco, empiecen a reaccionar, porque tal cual, tal cual. hay muchos nietos para encontrar y hay muchos, este, muchos compañeros que aún no se sabe nada y merecen tener justicia. La base de la, de la situación y del reclamo, Bárbara, está, está latente en la Argentina que está volviendo a tomar el espacio público después de la pandemia y demás. Queda por lograr, por conquistar, si se quiere, que Sanchezini no goce más de la domiciliaria para no tener que ver sus fotos de reuniones familiares y demás, como nos pasa con otros represores. Te tenemos dentro de nuestra agenda, Bárbara. Muchas gracias por este rato. Muy, muy no, agradecidas contigo. ¿eh? No. Por al contrario, todo lo contrario. Un cariño enorme para la mamá. Gracias.